una ley de radiodifusión de la democracia. Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, foro argentino de radios comunitarias.